gracias, Washington. Eh, no quiero crear confusión, es decir, no es que nunca haya estado en esta iglesia, pero nunca ha sido pastor en esta iglesia. Hemos participado y hemos servido aquí cuando el Señor nos, ha, nos lo ha permitido desde el principio, desde que compramos este local y yo creo que hemos sido los primeros que hemos pintado aquí y hemos trabajado aquí. Pero bueno, para la gloria de Dios lo digo... Es una bendición cada vez que vengo a Moratalaz y puedo compartir con vosotros. Eh, os traigo saludos de la Iglesia de Granada, la Iglesia Bautista de Granada, donde servimos tanto mi esposa Esther como un servidor desde ya hace unos años. Eh, saludos especiales de mi hija Noemí, que creo que es un miembro que compartimos a medias entre Washington y yo. Entonces, eh, también para todos aquellos que la conocéis, eh, ella me dijo específicamente, por favor, saluda a los hermanos y las hermanas, y bueno pues que sepáis que ella se acuerda mucho de Moratalaz y os quiere y os quiere mucho de tu parte. Así que es una bendición Esther, está ahora mismo en, en Canarias predicando y coincidiremos esta noche aquí en el aeropuerto y nos iremos para casa. Yo he tenido que estar esta semana aquí para una reunión que ha habido eh, de la Convención Bautista, pero también queríamos, eh, ya os doy un avance de publicidad, estamos preparando una mega campaña a nivel nacional Eh, todas las denominaciones con la asociación Billy Graham, que se llama Mi Esperanza. Es para Navidades. La idea será poner, os resumo muy rápidamente, la idea sería poner tres eh, programas especiales eh, en la televisión, en hora punta, en tiempo de Navidad, Y simultáneamente cada una de las iglesias locales vamos a tener un programa de formación y de capacitación, igual que la hermana por lo que asiente lo ha visto en otros países. Cada una de nuestras iglesias tendremos un programa de capacitación y de preparación de líderes y abriréis vuestras casas para invitar a vuestros amigos y a vuestros vecinos. Y simultáneamente lo veremos en cada una de nuestras casas compartiendo el evangelio con cada uno de estos hermanos, perdón, de estos amigos y, y visitas que tendremos. Esto es algo que se ha hecho en un montón de sitios, sitios tan complicados como Egipto o Indonesia, y hemos visto millares y millares de hombres y mujeres que han aceptado a Cristo. Así que te animo a que ya estés orando, eh, llegarán vídeos y DVDs y cursos de formación, pero animaros para una campaña. Ayer José Pablo Sánchez, que le conocéis todos por el programa de televisión, me comentaba y me decía posiblemente sea ya lo más grande que yo haga en mi vida. Entonces, posiblemente sea la campaña más grande que podamos ver en nuestra generación. No lo sé, pero sabéis que España es muy difícil y si el Señor abre la puerta, esto va a costar muchísimo dinero, pero yo creo que el Señor está animándonos a seguir compartiendo el Evangelio de la forma más más accesible posible y creo que puede ser algo de mucha bendición. Así que orad por mi esperanza porque se va a anunciar, se va a mover y se va a promover. Y vamos a ver cómo el Señor va a darnos el fruto, porque el crecimiento es el del Señor, no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, vamos a leer la Biblia. Os animo, estamos a principio de año, Hechos capítulo 12, versículos 1 al 24. Te animo a que empieces a leer la Biblia en un año. Todavía te tienes tiempo, solo llevas un mes retrasado. Así que, ánimo, dale la vuelta una y otra vez. Tendemos... Abrir la Biblia por los sitios que más nos gusta, con lo cual se hace la llaga en el canto y al final siempre abrimos la Biblia por los mismos sitios. No sabemos los pasajes esos de y memoria pero cuando nos sacan de esos pasajes familiares nos cuesta. Así que yo tengo la costumbre de predicar los libros corridos desde el primero hasta el último los capítulos y el Señor me puso en mi corazón en el año pasado empezar en Hechos de los Apóstoles, todavía no acabado. Voy a ir por el capítulo 19 y me gustaría que leamos hoy este pasaje de Hechos 12. Versículos del 1 al 24, algún hermano, alguna hermana que se ponga de pie que lo lea así con voz alta y clara. Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 24. habiéndole tomado preso le le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que les custodiasen y se proponían sacarle al pueblo después de la pascua así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él Pedro es Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los dos entre soldados, sujeto, sujeto con dos cadenas y dos delante de la puerta custodiana, la cárcel. Y es aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tomando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas dispararon. Se, le, se les cayeron de las manos. Les dijo el apóstol cíñete, el ángel, el ángel, el ángel perdón, el ángel cíñete y átate las sandalias y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme y saliendo le seguía pero no sabía que, que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, habiendo pasado la primera la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apareció se apartó de él, entonces Pedro volviendo en sí dijo ahora entiendo verdaderamente que el señor ha enviado su ángel, y me ha librado de las manos de Herodes y todos los judíos esperaba y habiendo considerado esto llegó a casa de María la madre de Juan el que tenía por sobrenombre Marcos donde muchos estaban reunidos orando cuando cuando llamó Pedro a la puerta del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rode y cuando la cual la cual la cual cuando reconoció la voz Pedro de gozo de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro y dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos y ellos le dijeron, "¿Estás loca?", pero ella aseguraba que así era, era entonces. Ellos decían, "Es un ángel", mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le dieron le vieron, se quedaron atónitos, pero él haciéndoles, haciéndoles con la mano señal que llegase de que de que llegasen, les, contó, les lo contó como señal es, como, como el señor, ya, el señor le había sacado de la cárcel y dijo a este, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar luego Hubo, hubo, no, poco no poco alboroto entre los soldados sobre, sobre que había, ¿Qué había que sido? había sido de Pepe. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado a los de Tío y de Sidón, pero ellos vinieron de, de acuerdo ante él, so, sobornando no, sobornado, sobornado Blast. Blasto, que era que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes visitó las los vestidos vestido de Herodes. en el tribunal y les, y les arriesgó, arriesgó y el pueblo acamaba gritando, voz de Dios y no de, de hombre al momento el, se, el, el ángel del Señor le hirió y cuando no dio la, la gloria a Dios y expiró y aspiró y aspiró, no, aspiró conmigo de gusanos pero, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Amén. Y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llamando también, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Marcos. Muy bien. Hechos de los apóstoles, la historia de la iglesia. Yo llevo tiempo dándole vueltas a esto, porque estamos en un periodo de tiempo de cambios, estamos en un periodo de tiempo de incertidumbres, en el cual parece que, no encontramos muy bien cómo ubicarnos como creyentes en esta tierra. Es un mundo en el cual está todo cambiando tan rápidamente que necesitamos volver a la base y afirmar nuestra fe en algo que verdaderamente sea sólido, porque te dicen, mira, vamos por aquí, el otro va por allá y el otro va por acuyá. Entonces, en ese tiempo decidimos en Granada buscar al Señor leyendo el Libro de los Hechos. Ese es el principio de lo que ocurrió. La historia ya la tenéis reflejada. Una situación específica, un rey, un apóstol, otro apóstol que muere. Una situación en la cual las intrigas palaciegas le hacen llevar a, a Pedro a la cárcel y a Jacob al martirio. Y por último, un rey que se creía algo y que muere de una forma catastrófica. Esta es la historia Pasan por una especie de relato seinetesco en el cual Pedro llama a la puerta a la niña que no abre, que está con el pavo, que si se vuelve para adentro, que si se entra para afuera, pero nos perdemos a veces en los detalles. He oído demasiadas predicaciones de que Jesús está a la puerta y llama y que Pedro está a la puerta y llama y estamos despistados. La base de todo esto... Son tres ideas muy claras que quiero que entiendas en esta mañana. La primera es el concepto del martirio, la segunda es el concepto de la prueba y la tercera es el concepto de la gloria de Dios. Y si entendemos esto, hemos entendido el pasaje, que son las cosas que se aplican a nuestras vidas. Aquí primeramente tenemos a Santiago el Cebedeo, el hermano de Juan, los hijos del trueno. Esos que en su pueblo todo el mundo les ponía. Cuando entraban por la puerta en el colegio, todo el mundo decía, Jope, ¿qué han llegado estos? Son los que se pegaban con todo, como Rubén y sus hermanos, que yo sé que de pequeños eran así, que todo el mundo los tenía fichados en el colegio. Esos hijos del trueno querían tener un enchufe y su madre se acercó con ellos a Jesús y le dijo, Señor, que mi hijo sea ministro de Hacienda y el otro vicepresidente. Esos hijos del trueno fueron base de esa primera iglesia ...cristiana... ...y vemos el primer martirío... ...Santiago... ...curiosamente no se regocija... ...como en general en las iglesias cristianas... ...por dos mil siglos... De, ...por dos mil años nos hemos regocijado... ...no cuentan detalle... ...lo único que sabemos es que de pronto sucede... ...y Santiago muerto... ...con lo cual paréntesis... ...no sé quién estará en Santiago de Compostela... ...eso es otra historia... ...pero eso... ...Santiago de Compostela... ...allí no pudo llegar porque había muerto ya en Jerusalén... ...pero en medio de esa muerte... Vemos algo que nos tiene que hacer pensar. ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué Dios tiene misericordia de Pedro y no tiene misericordia de Santiago? ¿Por qué me ocurre este tema? ¿O por qué me tengo que morir y el otro no se tiene que morir? ¿Por qué tengo un cáncer terminal y el otro no? ¿O por qué el martirio? ¿Por qué como creyentes tenemos que sufrir? Trenchar, un escritor del, del siglo 20 nos comenta y nos dice, nos sorprende el contraste entre los casos de Jacobo y Pedro puesto que el maestro permitió que el tirano terminase súbitamente el servicio de Jacobo en esta tierra, mientras que envió un ángel para librar a Pedro, de una suerte parecida. El misterio mismo es la lección que tenemos que aprender, ya que nada sabemos de los designios de Dios en cuanto a sus siervos, e ignoramos por completo las razones celestiales que determinan el por qué uno puede glorificar a Dios mejor con el martirio y otros no. Cuando Pablo se convierte... Es enviado un discípulo que se llama Ananías y ese discípulo le dice, Señor, ten cuidado. Yo no quiero enviarte la plana, pero este Pablo, eh, la gente habla muy mal de él. Y Dios que le dice, Ananías, vete a Pablo, atiéndele, porque él tiene que saber que le es necesario sufrir por causa del Evangelio. Tú y yo tenemos claro que puede que nos toque sufrir por causa del Evangelio. Claro, cuando tú te aceptas a Cristo en Madrid no pasa nada. O cuando aceptas en el primer mundo a Madrid, eh, eh, al Señor, no pasa nada. Si lo hicieras en Marruecos, o lo hicieras en Egipto, o lo hicieras en Argelia, tendrías más problemas. Posiblemente tu familia te perseguiría, posiblemente sufrirías martirio por dar ser declarante o protestante. Que la palabra protestante viene de declarante, declararon su fe públicamente y dijeron, nosotros creemos en Jesucristo. A pesar de la tradición, a pesar de lo que sea, creemos en Jesucristo. Ese es el primer problema, el martirio. Cuando Pedro era mayor, ya en unas de sus últimas epístolas, escribía, dice, pero tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, con, con exhortación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como el Señor Jesucristo me lo ha declarado. Y el Señor habló por revelación a Pedro, igual que en un principio, y le dijo que a ti, si este... Queda refiriéndose a Juan, que quedó, pero también le dice, cuando tú eras joven, te vestías y hacías lo que te daba la gana, cuando seas mayor vas a sufrir. Ese era el resumen del mensaje. Y ahora, el martirio, para mí, sí o no, hay gente que es un poco masoca, que le gusta montarse películas e historias raras, pero yo lo único que te digo es que te examines y consideres tu posición. El, el don de mártir es un don de usar y tirar. Solo lo usarás una vez. Posiblemente no lo tengas que usar en el momento, pero el Señor te da la gracia si necesitas sufrir por Cristo, si necesitas padecer por Cristo. Quizás es algo muy radical, pero la realidad es que puede que te enfrentes con ese, con ese momento y te has que entender que en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de lo que sea, Dios es soberano y Él decide quién muere y quién vive. Porque esto es una visión mucho más grande de lo que vemos. Nos atamos a este mundo y nos damos cuenta que, que es muy corto. Esta semana, el miércoles, hace un par de días. Estaba con una hermanita de nuestra iglesia, 78 años, la han operado dos veces del corazón, eh, tiene las arterias calcificadas por dentro y la vuelta a fallar la válvula por tercera vez. Y los médicos le han dicho, no podemos tocarte, es demasiado ya. Y estábamos ahí en la habitación charlando un rato los dos, y decía, ¿y ahora qué pasó? Digo, pues ahora a confiar en el Señor y a seguir adelante hasta que Él quiera. Me despedí de ella porque no sé si le iba a ver en, en este fin de semana, pero nadie me ha llamado ni me ha dicho que tenemos entierro. Pero la realidad es que ella se fue con... La, yo la dejé con esa certeza. Ha testificado al más pintado. Todo el que ha compartido con ella una habitación en el hospital ha oído hablar del Señor. Y ahora ya está en paz, entendiendo que si el corazón se para o si revienta una arteria en esta noche, ella tiene la absoluta certeza de que su vida, su control, sus días, sus segundos, están en las manos de Dios. ¿Pero qué pasa con la prueba? Dios te ha dicho, mira, vas a vivir hasta que seas viejo. Eso es lo que le dijo Jesús a Pedro. Pero la realidad es que ahora está en la cárcel y está durmiendo. Pero por otra parte, si tarda cuenta por el relato, por otra parte no se cree que el ángel le va a salvar. Y en el capítulo 5, si lo revisas, a ver una ha tenido una liberación ya de parte de Dios. Pero piensa que son demasiadas coincidencias y que posiblemente eso no sea para él. Y él está allí medio dormilado sin entender que Dios está obrando en un milagro. Dice David, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Y eso lo escribió cuando había un rey para el cual él trabajaba que le estaba buscando para matarle. Eso es el relato. Y sin embargo dice, yo me acuesto y descanso y espero en Dios que me va a liberar. ¿Por qué? ¿Cómo podemos descansar en medio de la prueba? Porque cuando estamos en prueba lo que menos tenemos es descanso. Y la noche se alarga y empezamos a darle vueltas a la cabeza. Cuando hay pruebas económicas, cuando hay pruebas de, de, de, de relaciones, cuando hay situaciones imposibles. ¿Tú has tenido situaciones imposibles? Me imagino que sí. Hay situaciones que no se pueden resolver. Hay situaciones de enfermedad que no se pueden resolver. Hay situaciones de relaciones que no se pueden resolver. Y, cuando, y, y si eres muy joven lo verás cuando ya eres más mayor. Cuanto más mayor, más enemigos tienes. Y dices, ¿y por qué? No lo sé, pero son situaciones imposibles que están ahí. Momentos difíciles. ¿Cómo puedo descansar en medio de la prueba? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué Pedro podía dormir y tú y yo a veces no podemos dormir? La primera cuestión es porque la iglesia estaba orando por ello. La iglesia oraba sin cesar. Y yo creo que es vital el hecho de que busques soporte en medio de la prueba. Necesito que ores por mi hermano hermana. Y tienes que decirlo. No te puedes perder en un rincón y decir no me pasa nada. Eso solo se lo puedes decir a tu marido si estás casada. Y entonces tu marido sabe que cuando tú dices no me pasa nada es que te pasa algo gordo. Pero si no es tu marido, no lo puedes decir. Porque a veces la gente no se entera. Entonces es vital que haya una relación como iglesia, que haya una cercanía. Jim Elliot, cuando estaban... Visteis toda la película aquella famosa de la... la, la, la ¿Cómo se llama? El final del espíritu. Era la versión española, la punta de la, de la lanza, en la versión inglesa. Eh... Cuando él iba a salir, él recitaba la, el pasaje de Filipenses, ¿no? Pero sé que por vuestra acción y por la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará mi liberación conforme a mi hilo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pa Pedro también tenía confianza en que la causa de su encarcelamiento no eran sus sus malas costumbres, su mala vida, y eso lo tenía bien clara. Cuando él era mayor, hablaba y decía, "Hermanos, que nadie tenga nada que tener que deciros en cuanto a vuestro comportamiento, en cuanto a vuestro testimonio, en cuanto a vuestra forma de vivir. Si os persiguen, que os persigan por causa del evangelio, no por lo que sois, porque hay gente que son especialistas en buscarse líos." Pero él descansaba te vuelvo a preguntar, ¿cómo está tu testimonio? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos, con tus hermanas? ¿Cómo está tu relación con tu jefe, con tu compañero de trabajo? ¿Cómo es tu testimonio? ¿En qué consiste? ¿Es algo real? Y por último, ¿sabes por qué Pedro también descansaba en Dios? Porque conocía personalmente a su Salvador. Hay cantidad de gente que es religiosa y que no conoce a Cristo de una forma real. Tú puedes hablarme de Dios como algo personal en tu vida. Algo íntimo, ese Dios que habla a tu corazón cuando estás en soledad, que habla a tu corazón íntimamente, que puedes acercarte a Él, que conoce tus anhelos, tus secretos, y con el que tienes esa intimidad, en el cual te deleitas en tu persona interior cuando estás encerrado encerrada en tu habitación. Si no conoces a Dios, cuando tengas pruebas pasarás por problemas. Pero si conoces a ese Dios íntimamente, Él te va a ayudar a seguir adelante, a seguir descansando. Dice, por lo cual asimismo padezco, dice Pablo, en 2 Timoteo, justamente antes de morir. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por este motivo padezco, dice la Internacional, estos sufrimientos, pero no porque sé en quién he creído y estoy seguro, no por mí, perdón, Porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día, me gusta la versión internacional, escúchame bien, lo que he dejado a su cuidado. Depósito lo que has dejado a tu cuidado. ¿Dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Mi socorro no viene de la seguridad social, ni de las propiedades que tengo, ni de mi plan de pensiones, ni de los hijos que tengo porque para los antiguos los hijos eran un seguro de vida. Esto estás hablando esta mañana el concepto de los hijos David. En el Antiguo Testamento los hijos es mi seguridad de futuro, mi plan de pensiones. Ese es el concepto para el antiguo. Tantos hijos tengo, eso quiere decir que en un futuro me van a cuidar cuando yo sea viejo. Pero mi socorro no viene de eso. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Esa es nuestra seguridad. Y ese es el seguro que yo estoy buscando que tengas cuando tú salgas de aquí. Que tengas esa confianza en que Dios tiene cuidado de ti en las pequeñas cosas y en las grandes cosas. Dios cuidando de ti. Sorprendentemente, aparece un personajillo que es el rey Herodes. Estos Herodes, este es nieto de Herodes el Grande, el que mató a los niños. vale Es hijo de Aristóbulo, curiosamente asesinado por el abuelo. Augusto César decía que era mejor ser un cerdo de, de Herodes que no se los comía que un hijo de Herodes porque en latínús y huyos que es cerdo hijo se parece mucho entonces jugaba un poco con la historia y la realidad es que mató al hijo de este Herodes Agripa primero que además es hijo de es padre del que veréis después a final de hechos de los apóstoles y sigue leyendo en tu casa cuando se entrevista con Pablo este señor era pues de los que se quieren grandes. A lo mejor es una comparación con los gobernantes de este mundo, pero a veces también es una comparación con nosotros, cuidado. Son cosas también muy humanas. Son los que se creen que tienen la gloria y se la roban a Dios. Por eso es ocurre esta situación terrible, ¿no? No tienen miedo de usar su fuerza y no tienen complejos de usarla. Por eso él se permite matar a los soldados, se permite hacer cualquier burrada. Ahora te... Me gustaría que te consideres, cuando tienes una posición de autoridad, ¿cómo la utilizas? Porque puede ser, a veces, en cosas pequeñas y en cosas grandes, tendemos a ser igual que el rey Agripa. Tendemos a ser fuertes y crueles con los demás. Es sorprendente eh, en las iglesias la cantidad de gente que busca una responsabilidad para sentirse seguro, para sentirse bien, porque quizás en el mundo o en su casa... No tiene esa situación. El principio tiene que ser el principio de Jesús. ¿Os acordáis de esto de aquí no hay quien viva, en este el presidente que siempre decía yo soy el presidente de la comunidad? Pues yo creo que muchas veces el cristiano tiende a ser eso. Yo soy yo y soy don fulano y don vengano Y había una frase en tiempos de General Franco que ya ninguno os acordáis que era usted no sabe con quién está hablando que era una frase que te, se utilizaba mucho, se daba un sentido de, de importancia, ¿no? Y si alguien te decía, usted no sabe con quién está hablando, la verdad que no lo sabías pero te daba una sensación de inseguridad, posiblemente sea alguien importante. Entonces, cuidado con eso, cuidado con el ejemplo y el concepto del poder, porque el poder en la iglesia es servicio. Sirves y entonces tienes autoridad. Le lavas los pies a los demás... Y entonces eres el que tienes que tomar las decisiones. Esto cambia totalmente con el principio de prepotencia de ese rey en ese sitio. Vale, entonces hemos visto primero el rey no tiene miedo de usar la fuerza y su poder sin complejos. Por último, aparentan ser grandes. El rey Agripa, el rey Herodes Agripa en ese momento era un don nadie en una tierra pequeñísima a kilómetros y kilómetros de Roma, que además se le habían dado a su pueblo por ser amiguete y compañero de estudio del César. O sea, era un don nadie, pero se lo creía. Igual puede ocurrirte con nosotros. O sea, muchas veces hay gente en, en autoridad que, que parece el mago de Oz, que asustaba y al final, no sé cuántos habéis leído la historia, pero asustaba a todo el mundo y al final no era más que un hombrecillo. Ten cuidado con eso. Alguien dijo en cierta ocasión, cuando yo muera no me demandarán Por lo que, porque no fui como Pedro o como Pablo o como algún otro grande de la iglesia, se me, demand, se me demandará o Dios me reclamará porque no fui yo mismo y cumplí la misión para la cual estaba destinado. No quiera ser lo que no eres, porque todos y cada uno de nosotros tenemos una misión en la vida como creyentes, una misión importante con la cual podemos servir a Dios de acuerdo a nuestras actitudes, nuestras capacidades, nuestra vida. Y podemos usarla en el sitio donde nos haya tocado vivir y podemos ser útiles. No estés esperando a otro día para hacerlo. Hay cantidad de gente que dice, no, cuando ocurra esto, cuando suceda, cuando yo pueda, entonces servirá a Dios y de pronto empieza a salirte el pelo blanco, ya estás en los 50, dentro de nada en los 60 y cuando menos te lo esperas, ya te has ido. La vida es un soplo, dice eclesiastés el rey Salomón en Eclesiastes, o sea que sirve, sirve consciente de tus limitaciones, como dice Pablo en Romanos, digo a cada cual, de acuerdo a la gracia que, que me es dada, que cada cual que esté entre vosotros no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con lógica, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Es decir, mírate en el espejo, considérate, lo que Dios ha puesto en tu mano y úsalo para su gloria, úsalo. No puedes decir es que yo no valgo, a lo mejor no vales para cierta cosa, pero tienes una misión. Otra cosa importante por la cual el rey Herodes no le da la gloria a Dios es que busca la alabanza de los hombres, él llega allí y dice yo soy Dios, soy tremendo, se viste, en fin, todo el rollo que se monta el rey, ahí es ese momento y la gente se queda fascinada del espectáculo y dice esto es un Dios, Eso para un judío decir eso era muy fuerte, ¿eh? Lo es hasta el día de hoy. Tener en cuenta que unos unos 100 y pico años anteriores al rey el rey Antíoco Pifanes no el rey Antíoco Epifanes puso una imagen del César en, en el templo de Jerusalén y todos los sacerdotes llegaron allí de Jerusalén, se pusieron de rodillas, hacía Portagallola como los toreros, se abrieron el pecho y dijeron, matarnos a todos si no quitáis esa estatua de allí. Eso lo habían hecho unos ciento y pico años antes. Entonces, imagínate en ese mismo sitio que de pronto al mismo rey judío le dicen, es Dios, la degeneración ha sido bestial, ha habido un cambio tremendo en la fe. O sea que las cosas cambian, a veces políticamente hablando. Y situaciones que eran imposibles unos años anteriores, después sucede algo en el cual le llaman Dios al rey. Los judíos llamando Dios al rey. Pero la realidad es que la gente la clama y él se deja clamar Cuidado. Cuidado cuando la gente te clame Necesitamos la gratitud de los demás. Cuidado, ¿eh? Hermanos, todo el mundo necesita que le dé una palmadita en la espalda y le diga oye, que lo has hecho bien. Y más en, en el servicio al Señor, que es un servicio voluntario. Y a veces hay hermanos que nunca le decimos le damos las gracias. Hay algunos que están trabajando, ahí fielmente, yo abro la puerta y siempre está el mismo. No sé cuánto le habéis dado las gracias, pero hoy podéis salir y darle las gracias a todos, porque todos los domingos se está abriendo la puerta. Y me imagino profesores de la escuela dominical, predicadores, lo que sean, dar las gracias a los que sirven en el Señor. Los que no se ven, los que cuentan la ofrenda, los que administran, los que pintan, los que arreglan. Es necesario, pero ahora hay a ser momento de alabanza, momento de gloria, momentos en los cuales queremos cambiar la gloria de Dios por la gloria de nosotros. Eso no es el espíritu del Evangelio. Por eso Jesús te dice aquello de, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esto es muy fuerte. El sermón del monte, de todas forma es muy fuerte. ¿eh? Cuando puedes limona no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, os digo que ya tiene su recompensa, más cuando tú deslimonar, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limón en secreto. Y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Colosenses 3.23. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Así que esa radicalidad del Evangelio, y el Evangelio es muy radical, hermanos. Es muy radical. Nuestra forma de vida es tremendamente radical si la si la comparamos con el resto de las sociedades y religiones, demanda mucho de ti, demanda un cambio, demanda una transformación, demanda un cambio interior, demanda una metamorfosis. Así que, ¿saben lo que ocurrió? Que suspendió. Suspendió el examen Herodes. Fabio Josefo dice, un historiador de la época, dice que, que ese Herodes, ya hemos dicho que era el nieto del grande, cayó fulminado en medio de la audiencia y estuvo cinco días convulsionándose con dolores hasta que murió. La Biblia dice que se murió comido de gusano. Me imagino que sería algún tipo de enfermedad. No lo sé. Pero Pablo utiliza una hipérbole y dice, lo, lo loco de este mundo Dios ha utilizado para su gloria. Y creo que ese puede ser la conclusión. Lo importante de este mundo no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Lo importante de este mundo no es que seas el primero, sino que seas un buen siervo. Porque la gloria... Es de Dios. Por eso Dios en Isaías cuando se presenta ante ante el pueblo dice, yo soy yo, yo soy Yahvé, yo soy Dios el creador. Este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a las esculturas. Da igual que no tengas ídolos en casa, puede que el ídolo seas tú. Da igual que no tengas ídolos en casa, puede que el ídolo sean tus hijos. Da igual que no se tengas ídolos en casa, puede que el ídolo sea tu coche o tus posesiones, pero la gloria tiene que ser de Dios. Es una situación como la de Daniel, es una situación como la de Moisés, es una situación como la de David. O adoras a la estatua o mueres, no adoro la estatua, y si Dios no me libra, me da igual, ese fue Daniel. Deja en mi pueblo... No, no, no, es que pueden adorar aquí. No, no, deja ir a mi pueblo. Yo es lo que Dios me ha mandado. Yo no sé quién, pero he tenido 40 años creyéndome que era el rey del mambo. Soy Moisés de Egipto. Soy el grande. Soy el hijo de la hija del faraón. 40 años en el desierto le hace convertirse en un ovejero. Que ya no se cree nada y encima es sartamudo. Y en ese momento Dios lo utiliza para su gloria. Ese David que es pequeñajo y jovencito pero que se atreve a pelearse con el gigante porque dice, es que otros vienen con armadura y a mí no me cabe ni la armadura, pero yo vengo en nombre de Dios de los ejércitos y tú estás insultando a Dios y vas a pagar tu precio. Y Dios hace el milagro. Es el espíritu del anticristo el que no quiero que viva en, nuestro, en medio de nosotros. Hemos estado viendo Apocalipsis hoy y con eso quiero terminar. Las plagas, la, las guerras, la lucha... Todo al final nos lleva a un personaje en el Apocalipsis que es el Anticristo y todo el mundo dice, ¿quién como él? ¿Quién es tan grande como él? Vamos a seguirle a él. Ese espíritu del Anticristo tiene que desaparecer de nuestras vidas porque ocurrieron plagas, cuando leáis Apocalipsis ocurrieron plagas, ocurrieron persecuciones, ocurrieron situaciones terribles y una y otra vez dice, los hombres no se arrepintieron. Los hombres blasfemaron el nombre de Dios. Cayó una estrella los hombres blasfemaron el nombre de Dios. Hubo un meteorito y los hombres blasfemaron el nombre de Dios. Hubo plagas y los hombres blasfemaron el nombre de Dios hasta el final. Pero tú tienes que darle la gloria a Dios. Sí. Recapitulando. Martirio. Murió Jacobo. Murió Santiago. Que no es el Sierra España, es el Santiago de la Biblia. Y ese Santiago... Lo hizo para la gloria de Dios. Pedro sufrió persecución y descansó en medio de la persecución porque lo hizo para la gloria de Dios. Y Herodes quiso llevarse la gloria de Dios y el Señor lo quitó. Por cierto, la economía de Dios, en el, en el, en, en el esquema de Dios, no busques tus tiempos porque a veces te puedes equivocar. A veces vemos injusticia en nuestra vida y decimos, Dios parece que se ha olvidado de mí. No, no, no, no. Es que su plan es mucho más amplio que el tuyo y su visión es más a largo de plazo. Puede que esa puerta se me ha cerrado y no sabes lo que podía haber estado detrás de esa puerta y de lo que te ha librado el Señor. Lo que sí sé es que si encomiendas a Dios tu camino, Él va a tener cuidado de ti. Si tú te encomiendas a Dios y dices, Señor, yo quiero que tú que tú seas el que reciba la gloria, Dios va a orar de una forma milagrosa. A lo mejor va a ser como Pedro y se te abren las puertas de la prisión y sales, Pero a veces sucede de una forma, como yo digo, de los micromilagros de mi vida. Sucede de una forma, en pequeñas dosis, micromilagros en tu vida cotidiana, en tus pequeñas cosas. Ese Dios que se preocupa de las pequeñas cosas, de los pequeños detalles, el que se ocupa de las hierbecitas del campo, como dice en el, en el Evangelio, del darles color y pintar un campo. Ese Dios de las pequeñas cosas que da de comer a los gorriones tiene cuidado de ti. Así que, una vida diferente es la que nos espera. Adelante todo, lo único que tienes que hacer es entender que la gloria es de Dios en tu vida. Que o por vida o por muerte, Dios tiene que ser glorificado en tu vida. Que Él quiere que tú seas hijo, hija, aceptable, útil, vaso para su gloria... Alguien limpio y preparado para servirle. En las pequeñas cosas, en las grandes cosas. ¿Quién sabe si para este momento Dios te ha traído aquí como inmigrante a España? ¿Quién sabe si para este momento Dios te libró de la muerte en esa enfermedad para llegar hasta aquí? ¿Quién sabe de las cosas que ni tú ni yo sabemos? Porque Dios quería que tú estuvieras en este momento histórico, sirviendo a Dios aquí en Madrid en el día 13 de febrero del año pasado del Señor de 2011. Que Dios os bendiga a todos, hermanos. Ya sabéis que es una bendición cada vez que vengo por aquí. Me siento parte de esta casa. Y ante todo, orar por el sur. Hermanos, estamos en una situación terrible, económicamente hablando, muchos de los hermanos van a tener que emigrar. O sea, orar por el sur de España, la situación está muy grave. Y, y allí tenéis hermanos, hermanas que están... Siguiendo adelante, testificando y, y sirviendo a Dios igual que vosotros. Que Dios os bendiga.